Vuelve a transitar la ciudad cuadrada con sus peatones subversivos al cruzar la acera y la porquería que cae de los árboles. Pesadilla del alérgico que hace equilibrio en veredas acribilladas, aún con las fosas ventiladas como un depto que da al mar. Llega al cine, espacio físico. Aprovecha la semana del cine nacional, categoría. Y piensa lo mucho que pasó sin hacer cine, acto. Un martes en horario vespertino. Da vueltas por la galería esquivando millennials y cuando nota lo sin sentido de hacer tiempo, sube hasta la cercanía de la sala 2. Veinte minutos antes de la hora indicada, está sentado en su butaca y se siente rodeado por parejas jóvenes y duetos de señoras. Reconoce algún binomio repantigado como está, dispuesto a ver un largometraje. Se revela bastante atento a una conversación. ¿Conoces a fulano de tal? De nombre lo tengo, no lo asocio con su rostro. Desde que el tiempo es tiempo, cada individuo tiene una identidad, piensa. Le pertenece una fisonomía y una cara, entre otras cosas. Una jeta, sí. Un charme, ponele, aún en lo indigno. Mostrame una foto con el celular. Le dicen así en confianza. Como si la confianza y la intimidad fueran sinónimos de ahorro nominal. Se llama eulogia, le dice Neu. Es mi pareja, le digo Gordi. Como le sobra un ojo, le decimos ciclo. Es medio lento para los mandados, por eso lo llamamos quedo. Se esfuma la reflexión a golpe de Rinton y ahora se distrae con la propaganda del folleto que anuncia las próximas funciones. Allí lee Carué, carué, carué. Con la recurrencia de una martingala o de un nombre de mujer a Leopoldo lo invadía la necesidad de esa ciudad bonaerense que ahora leía esperando en el pasillo del cine. Pensó que llegaría al pueblo con los primeros gallos. ...viajando seis horas por distintas rutas... ...sentado en un asiento del piso superior... ...de un micro de larga distancia... ...con la calefacción encendida por joder. Recuerda todavía a las familias en el balneario... ...cercano insistiéndole para que haga una breve pesquisa. Y él, que por su carácter... ...no pretendía buscar culpables ni demostrar... ...quién dio la orden de abrir los diques sino que sosolazaría sacando fotos de las ruinas y pensando qué tan termal es el agua que le ofrece su hotel, pensando que envejecer no es una condena, Carué, sino una exageración. A las corridas cruza el pochoclero y en el bolso busca los lentes para ver la película. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de güey. Martes de 17-18 en Radio Nauta. estamos aquí una nueva edición de Ojo de Buey, martes 21 de agosto. Un Ojo de Buey bastante empañado desde temprano a la mañana. Algunos amanecían con el, la noticia de la muerte de bueno, Chicha Mariani, la fundadora de Abuela de Plaza de Mayo. Ojo de Buey lloroso el día de la fecha también, no solamente por la tristeza, sino también por la irritación producto de los gases lacrimógenos que bueno, algunos tuvieron eh, algún peatón eh, desapercibido, pudo, tuvo la, la mala suerte de toparse allí con la represión que los trabajadores del astillero Río Santiago recibieron por parte de efectivos de la policía bonaerense. Uh, ese es el ojo de Wey el día de la fecha, las cosas que podemos ver a través de, de él, más allá de las eh, cotidianidades que relatamos en las viñetas que lee Penélope que musicaliza Federico Aguirre. El día de la fecha nos encontrará entonces hablando sobre la marcha, encontrando las palabras para contar aquellas cosas que nos gustan, de las cuales acostumbramos hablar, pero también dedicándole alguna cuestión a esto que está sucediendo en la ciudad de La Plata y que nos afecta de algún modo u otro por trayectorias eh, personales, familiares profesionales de trabajo de toda índole la, el aspecto cultural de las cosas está necesariamente atravesado por todo esto que, que pasa así que el día de la fecha nos, nos tendrá así, eh, medio con el ojo de buey lloroso de la de la indignación, de la bronca y de la tristeza y buscando las palabras tartamudeando porque no de a poco mientras, eh, bueno, encontramos ahí la forma de hasta las 6 de la tarde comentarles aquellas cosas que nos parecen necesario. acercarles para, para ustedes. Vamos a abrir el, el, este nuevo bloque eh, escuchando un tema de Super Nadie, Clara Anaí que forma parte del disco Absurdo que es el antecesor de como si existiese el perdón el disco que están presentando actualmente eh, claran ahí eh, Super Nadie sonando en Ojo de Güey <música> Gods lo Mándanos un WhatsApp al 221 670 5190 seiscientos setenta, cincuenta y uno setenta, cincuenta y uno noventa, nuevo bloque aquí en Ojo de Buey, sentado a mi izquierda, el señor Mauro Baciuc. Buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Saludo a los oyentes de Ojo de Buey. Como vos decías, en un día que en la ciudad todavía tiene el sonido de, de la represión, de las balas de goma. Y, y bueno, lo que lamentablemente sucede, viene sucediendo. Y bueno, la verdad que no, no, no hay palabras más que la, el repudio, digamos, a toda forma violenta, más cuando viene desde el Estado. Veníamos pensando cómo, cómo apaciguar un poco el, el invierno, esta estación, de la cual siempre a mí, por lo menos en mes de agosto, siempre me es una sensación de hastío y que necesito imperiosamente sentirme de otro modo eh, frente a la naturaleza, a la estación, al frío, a la helada, a todo esto que... Que bueno, que nos moviliza de un lado y que parece que se, se expresa y se ve espejado en el ánimo, en el ánimo personal, en el ánimo de nuestras amigas y de nuestros amigos, en la gente, compañeros de trabajo. Y dijimos, bueno, vamos a ver, estudiamos el calendario, caía martes 21 de agosto, la edición número 13 de Ojo de Güey, y nos encontraba a un mes de la primavera, el comienzo de la estación que viene, de algún modo, a eh, apaciguar un poco el invierno y a potenciarnos hacia otro lugar. Y que siempre viene con buen marketing también, buena prensa. La primavera generalmente no, no hay, o al menos no, no se han hecho tanta publicidad con carga negativa. Exactamente. O desde la contrahegemonía, contra podemos decir, se da otro sentido, pero la primavera generalmente trae... Buena, buenos sentidos. Y el leitmotiv de la estación que comienza el 21 de septiembre es El Amor. Sí. Y como dijimos en nuestro primer programa, veníamos de estar participando del rincón más romántico sí. de la radiofonía alternativa de la Ciudad de La Plata. Y es por eso que nos tomamos una, una licencia para el día de la fecha e invitamos a nuestra querida amiga Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Maurito. Buenas tardes, Mari. Y bueno, gracias por invitarme y por, bueno, por las palabras que ustedes siempre expresan por mi persona, ¿no? ¿Te pasa esto que te estaba diciendo, Mari, de, de, de ya no soportar el invierno y esperar, bueno, y tener ante la vista otro panorama ya más verde, más floral, un, una atmósfera con algún que otro perfume, eh, bueno, ¿te pasa eso, Mari? De encontrar que te pones de mal humor Porque no, no sale el sol está Mucho tiempo lloviendo Hace mucho frío No, la verdad que el mal humor <risa> ahí está, ahí no, me... que, bueno. Es que hay que ponerle onda al, al tema ¿Viste? En qué sentido En que, digamos, mientras sale el sol ¿Viste? Sí. El sol es vida Y es como que nos alumbra cada, a cada día Y que nos hace, bueno eh, sobre todo, digamos, un solcito Aunque sea en el invierno, que no es lo mismo que en el verano Porque el sol es más Viste que es más débil, más uh -huh. cálido sí. Entonces uno busca ese solcito Y por qué no El decir, digamos, como vos estabas este, eh, Indicando que ya se nos viene la primavera Que es justo un mes, ¿no? El 21 de septiembre Y bueno, de ahí Mal humor, en qué sentido me preguntaba En que, bueno, cada, cada vez A veces hay cosas que Lo tomamos con mal humor, pero después viene el buen humor de decir, bueno, no, no pasa nada y qué sé yo, no sé si te ha pasado eso. El sobrepasar, el decir, bueno, ¿cómo estás? Bien, aunque estés con mal humor, sí, uh -huh. muy bien. Y bueno, hacer expresar y pasar energías eh, positivas a otra persona, viste, que a veces te vienen con ese mal humor y, y decís vos, no, no, no, acá viene esa persona con mal humor, no, no. Entonces vos, en ese momento tenés que recibirlo con lo positivo, en eh, la energía positiva y entonces ahí es como que ya eh, bueno se mezclan, ¿no? Las cosas ya. Eh. Porque dicen que para el mal humor no hay estaciones. Al que le molesta el frío va a decir va a hacer frío, sí. al que le moleste el calor sí. le va a molestar que, que tiene mucho calor y así. Sí, sí, bueno, también por eso le, le invitamos a, a Mari para que nos infunda las energías eh, positivas que, por ejemplo, eh, algunos y o algunas se van a buscar a otras ciudades, como pasó el fin de semana largo. Claro. Aquí en esta mesa de trabajo de tres, una persona no estuvo en la ciudad de Las Diagonales. <risa> ¿Quién será? ¿Quién será? Ver, no, no, a vamos a dejar a, a, sí. a la imaginación del oyente. Y <risa> de... eh, a buscar otra experiencia de frío Sí, sí, el frío Hoy estuve leyendo que hubo ciudades donde heló Hoy precisamente Siempre uno tiende a ver el pronóstico extendido Que generalmente no sé si tiene tanta utilidad Como dar una, una predicción tan, Un pronóstico tan extendido del sí. tiempo E indicaba bueno sol en ese caso para el día sábado, que finalmente fue un día feo. Eh, estuve en la ciudad de Tandil en mi caso, pero aquí también en La Plata también fue un día nublado y gris que no, no hizo cuentas con el sol anunciado. Así que bastante frío realmente. Uno abrigándose, uno, el viento no pegaba tan alto, sí llegando a la cumbre, digamos, de la promocionada piedra movediza, que es una réplica ha sido una nueva una, se inauguró en el 2007 sí. hicieron como un deck también Ajá. con, con maderas que es como un paseo y bueno, muchos, muchas familias, o había diferentes hermanos hijos, hijas subiendo cada uno de los desniveles, digamos, de los escalones y al llegar ahí, una metáfora digamos, porque es mucho frío y llovizna, que hace que Tanto escalás para llegar a la cima y le das una vuelta y querés sí, bajar. Así que es una metáfora. No, María, lo que puede a veces representar sí, claro. la cima, la cumbre. Claro. Es, es llegar. ¿Y cómo la pasaste, Maurito, en, en, en, en Tandil? Eh, perdóname que te corte El tema que a mí me quedó, pero es, es algo como... Mandó, viste, en el, en el Facebook, eh, sí. Maurito, su foto. Una pero foto. era una foto muy... Eh, pero te juro, era algo que... Me, me puse a reír de ver eh, que, como que la que movía esa, esa piedra gigante, ¿no? Y después, como que se cansó y se sentó y se, se, se, se, se, se pasó. Pasó. Hay fotos, cuando uno va a un lugar que, que no conoce, siempre hay fotos típicas, tradicionales y hay otras fotos donde uno busca, quizás, lo. Hay personas que podemos hacer un porcentaje, le escapan sí. a la foto tradicional porque precisamente es como muy trillada. Y hay otras personas, en mi caso, no, como que uno se siente uno más, quizás se puede decirse que se masifica, es uno más como, como turista o visitante y también está en la foto con lugares turísticos no sé, Rosario monumento, el monumento a la, a la del río si uno viniera a Plata, la catedral por así decirlo, y son fotos típicas así claro. que te, no me iba a privar o no tengo digamos, esa postura de antifototípica digamos, claro entonces bueno es como que también se espera es como que el lugar también viene con su foto, con esa imagen Congelada de uno en ese lugar, representado por sí. ciertos símbolos y monumentos ah, mira. que cumplen esa función. Vos, Mani, ¿no? si sí. te vas de viaje a algún lado, ¿qué te gusta visitar? Y mira, como estábamos hablando sobre el tema del frío, sí. tendría ganas de hacer como los pajaritos. Ajá. Mira, los pajaritos, viste que hay pájaros, en serio, que hay pajaritos que se van a otro país sí, y claro. se tra trasladan a buscar su clima. Entonces tengo ganas de hacer lo mismo, Ponele, que si acá digamos, por ejemplo en Europa es verano hoy día. Es cierto. Entonces, bah, hoy día es que, mucho, bueno, sí, mucho sí, calor claro. Haciendo. Entonces tendría ganas de ya eh, el tiempo del invierno, mucho frío. Bueno, me voy para ese lado, después volver otra vez. Para, me encantaría ese, bueno, es un igual. deseo que uno tiene, ¿no? Al mismo tiempo, digamos sentirse cómodo y sentirse bien, digamos para poder pasarlo, eh, no cansarse, lo mismo, ¿viste? No? creo que a Mari le gustaría hacer como una estampilla, más o menos, que puede hacer distancia. Claro. Y precisamente está, está bien la fecha hoy, porque también se celebra el Día del Filatelista. Del Filatelista. Que La estampilla tiene algo que quizás quizá no fue un elogio, fue parte elogiosa la metáfora, no, sí, sí, no sí, fue sí. porque... Porque te considero en, en desuso, ya digo algo. <risa> <risa> no, porque. O por, por algo anticuado, sino que tiene que ver con esa posibilidad de viajar y de ir de un destino a otro solamente con liviano, digamos. Simplemente eh, incorporar un sobre y poder ir a otra distancia. Pues se entendió? Sí, sí, si sí, te, sí. Yo te digo. <risa> si es te te digo una digo mesa una cosa, de buena fe. Claro, si yo te digo una cosa, Maurito. Eh, hablando de estampillas. Sí. El tema es cuando, en aquellos años, porque yo soy persona grande, ¿viste? Bueno, no vamos a decir vieja porque los viejos son los trapos, ¿no? Exacto. Bien, sí. Aclaramos la situación. Entonces, ¿cuál es el tema? De que cuando nosotros eh, en aquellos años eh, se trasladaban las cartas, mandabas cartas, uh -huh. y también se coleccionaban estampillas, y, y, y elegías uh -huh. cuál estampilla era la más bonita, cuál era la que realmente... Y, Ver y sobre todo al mismo tiempo mirar y para enviar, por ejemplo, eh, cartas de enamorado, porque viste como claro. todo es algo romántico. Bueno, en otra forma, digamos, habían también para comerciales, eh, de distintas maneras había, había también distintos precios, ¿no? Claro, Las sí, Porque cada país tiene su estampilla, sus colores, su forma y sus precios sobre todo y también el precio variaba de acuerdo a la, la rapidez por claro. ser un mensaje muy urgente eh, una declaración quizás estabas decidido a decir algo rápido y tenías y quizás en el tiempo que transcurría te agarraba la para los dubitativos o los indecisos y la, así que mando un mensaje hoy y así una confesión sí. y después al otro día me levanto y digo Y, y todavía no le llegó al otro. Entonces, vos estás una semana esperando que el otro, cómo va a reaccionar y te querés morir. Aparte, Entonces. sí, sí. Aparte, que, por ejemplo, la, la, la, eh, el correo era, por ejemplo, el tema de que eh, los, los, los precios eran, digamos. El certificada era. Claro, claro, sí, sí. Certificada, debe sí. Certificada, certificada era porque tenía que, como dice Maurito, ir lo más rápido y lo más seguro. Por ejemplo, si tenías una carta para que te den respuesta a tu enamorado, ya. ahí nomás, era claro, ya. O sino, momento. No, no, no, no te, no, no te esperaba mucho tiempo. Y después, sí, las, las estampillas, todo esto, la primera estampilla desde de 1856, 21 de agosto en, en, en nuestro país Estoy hablando de una fecha nacional Es el día del filatelista argentino En el día de hoy Así que también podemos saludar a Aquellos que mantienen sus colecciones de estampillas Porque lo bueno de la estampilla Es que como objeto ocupa... Poco lugar, es algo así como las monedas también, si bien los, los car las carpetas y el cuidado que requiere toda colección lleva su, su lugar destinado, pero en un folio pueden entrar muchas estampillas. A eso te iba a preguntar, Maurito. ¿En, eh, don, ¿Cómo se guardan las estampillas? Eso es lo que yo quería saber, porque son tan chiquitas, ¿viste? Claro. tan pequeñas. ¿En qué forma? ¿Tenés que ponerlas prendidas en algún papel? En, no sé, porque ponele que, este, eh moneda, por ejemplo, moneda, ponés un, un, cualquier, este, pero las estampillas, papel, si te pueden no si en un folio un o en folio. algo... Claro, bien, para ¿no? que se conserven, ¿no? Y no se amarillen o no sé Qué sé yo, no sé. Claro, así que, bueno... Es... Hay que preguntarle a los... A lo, ¿Cómo se llaman estos? Filatelistas. Eso. El primer sello postal fue de la provincia de Corrientes. Mirá. Así que ahí fue la pionera para esta fecha que se celebra hoy, que nos sirve un poco para reflexionar sobre colecciones, sobre cartas en este caso, sobre la posibilidad de eso del correo y la, la posibilidad también de que uno reciba una carta. Y si era fanático de las estampillas, quizás estaba pendiente más de, de la estampilla que venía claro. que del contenido. Exactamente. Sí sí sí. sí, sí, sí. Yo la última vez que mandé una, una carta elegí una estampilla que justo se venía toda la cuestión del Mundial. Y bueno, mandé, compré una estampilla con relación al mundial. ¿Cuándo? Y hace unos meses. Ah, depende de lo O sea, mundial. antes de, de junio. Antes de junio. Pero... Eh, por un eh, no fue en una carta a una persona en particular, confesándole o sí. contándole algo, sino que fue por un trámite. Así que bueno, me dio no sé qué, con, eh, gastar y mandar ah, algo. No, pero no sabía que seguían usándose esto. Sí, sí, en el correo. ¿Cuánto gastaste? ¿Se puede saber o.? No, no, era, también era, era, era. era barato, digamos eh, eh, Más o menos, un peso, dos pesos No, veintipico de pesos Ah, mirá, ¿ya subió? Sí, ya subió bastante. bastante. ¿no? Claro, subió todo bastante. sube también, ¿no? Estamos en el 106.3, transmitiendo en Radionauta, también en RadioNauta.com.ar hasta las ah. 6 de la tarde, ojo de güey, con la invitación especial de Mari a un mes de la, de la primavera, en el Día del Filatelista, eh, para inyectarnos un poco de buenas ondas en este ojo de güey que arrancó Lloroso. Eh, habíamos dicho al principio y donde también la viñeta decía del día de la fecha que leía Penélope que eh, hablaba algo sobre ponerse viejo, sobre envejecer y sobre el paso del tiempo. Hay una persona también en esta mesa de trabajo que mañana le toca, digamos, eh, tangencialmente esta cuestión del paso del tiempo y de crecer. Así que en el próximo bloque hablaremos sobre esto que estoy haciendo alusión. Bueno, te hago una pregunta para sí, el próximo bloque. Sí. ¿Ustedes me pueden decir eh, por qué le pusieron Ojos de Buey? ¿Lo podemos responder ahora o después? Después, puede ser. Después de, de la canción decimos por qué nos llamamos Ojos de Buey. Hasta las 6 de la tarde, ojo de Buey. Una abertura en el ojo de la tormenta. Tu nuestro amor Zo estas llamas que están quemando mis manos nuestro amor Zo esta amas Papel quemado las cartas donde lloraba este pecho en amor. ZANG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 Sigue Ojo de Guay, 40 minutos de las 5 de la tarde en Radio Nauta 451-6917 el teléfono para comunicarse y vía WhatsApp 221-670-5190 www.radionauta.com.ar ojo de buey que es como sí. el ojo a, para observar eh, ¿Te las diferentes la pregunta, Mari? expresiones artísticas una película un libro un, un comentario una noticia es como una observación a la, a la realidad Ajá. que suele ser amarga más en estos últimos últimos tiempos es como una, una posibilidad de tener otra otra óptica ¿Está ah, bien? Pero ¿Con anteojos era la óptica? Y se complica, sí, se complica con anteojos para apoyar en la puerta, en, en la puerta Está ahí a, a través de la cerradura, claro. pero bueno, hacemos foco bien. Muy bien. También muy me bien. decían que por ir por el celular a veces que no, no enfoco la, la foto, me cuesta. Y bueno, digo, es mi forma de ver, claro. no, no me pueden pedir que haga más. Y bueno, es lo mismo que me pasa también de que... Estamos en las mismas con los anteojos del marito. Claro, claro. Por eso es que bueno. necesitamos un ojo para ver mejor. Porque en claro. esta mesa es buen dato: somos tres sí. y hay dos con anteojos. Sí. El, a, a... <risa> <risa> Así que permanente. Permanente. Sí, escuchábamos antes de irnos a la pausa: cartas de amor que se queman, donde mueren también las pasiones. El papel y las estampillas sí. de los que coleccionan esta estampilla que se llaman Filateristas, que hoy festejan sí. su día. Cartas de amor que se queman del de Cuchi y Manuel Castillo. Sí, así es. Así es, con Liliana Herrero en la voz. Y Mari, la última vez que hablamos telefónicamente hace algunos programas, eh, sí. habíamos comentado el documental de Sandro. Había sido sí. al cine, ahí con, con Matías. Uh -huh. Y habíamos <risa> tenido algunas impresiones de. De un artista que se cumplió también eh, la semana pasada, el día domingo, un aniversario de su nacimiento. Ya no, no pudo celebrar el cumpleaños, pero bueno, la fecha está, se sigue recordando, el 19 de agosto, el, el cumpleaños, la fecha de nacimiento de Sandro que Ajá. hubiese cumplido 73 Mirá. años. Así buen, buen, que tendría todavía, todavía para, para dar algunos, algunos versos o algunas interpretaciones vocales. Otra forma de, sí. de ir al cine, de acercarnos, en este caso a una película que está siendo muy, muy comentada, que Ajá. se ha estrenado en 354 salas, basada libremente, es una visión muy... Eh, sui generis, podemos decir, muy libre de lo que fue Robledo Puch, de lo que fueron los, la vida y los diferentes sucesos que lo catapultaron, podemos decir, lo convirtieron en una personalidad célebre, al menos desde lo carcelario, desde también las páginas policiales. Sí. Es lo que se está reflejando en muchas salas. En nuestro, yo tuve la posibilidad de ir al Cinema 8, por ejemplo, que Ajá. es un cinema un cine, mejor dicho, hagamos la, la, la más, traducción, eh, un cine al cual no, no suelo ir, de hecho me gusta ir en estos casos, me gustó ir porque no es un cine que elijo, porque generalmente los gustos de las películas no, no van a ese cine. Entonces es un cine que la, vez, la última vez que fui, hace ya 10 años más o menos, era una sala mucho más chica, en este caso era una sala grande y no recordaba la, la magnitud de la sala una sala enorme en uno de los cines que quizás recorro poco. Mm. Que es el cine ahí de la calle 8. 8 uh -huh. entre 51 y 53. Claro, que es uno también que tiene sus años, Histórico. digamos. Así que, que anduve por ahí viendo El Ángel, la película de, de Luis Ortega, que es como su primera realización. También que lo, primera realización grande, por así decirlo. Ella venía de realizar diferentes películas, como Caja Negra, como Monoblog... Uh -huh y en este caso bueno se puso con, como a rodar y a dar sus impresiones sus viñetas también de una forma de contar los los hechos los asesinatos la vida un poco se basó en el personaje de Carlos Robledo Puch para describir en El Ángel con ese contexto los los crímenes de Robledo Puch están basados en el año 71, los crímenes que aparecen, al menos que también el mismo Oswaldo Soriano comentó en sus crónicas del diario La Opinión, que es como una lectura obligada para, para todos los que hacemos periodismo y nos gusta la crónica. En aquel año 72, cuando fue capturado Robledo Puch, Soriano publicó una cronología con, con algunos detalles también del personaje que vale la pena revisar y se encuentra en las recopilaciones que ha realizado este gran escritor marplatense. Sí. Y, y bueno, y están. Él, Rob Putz, ha dicho, o también ahora ha salido una carta documento que ha enviado a, a Luis Ortega, como que los crímenes no, son, no han sido once, sino que le han atribuido, le han hecho confesar. Bueno, en la película aparecen quizás, está más el ojo puesto en lo que es él, el personaje, lo que es eh, la, su ambigüedad sexual, digamos, como que tiene ese costado más, más cercano al... ...al personaje o a cierta... ...podemos decir... Eh, ...liviandad, no sé cómo llamarlo... ...no está cargado de el costado policial... ...ni tampoco la búsqueda de culpas... O, ...o un poco esa... ...esa necesidad de la sociedad de preguntarse... ...cómo puede ser que... ...que un monstruo esté criado... ...sino que la película fluye en ese sentido... ...para mí le falta como un... ...algo más denso uh -huh. si quiere... Me, ...me quedó esa sensación de... ...de que quizás esperaba ver algo más... ...que me dejara algo más más más nada más por así decirlo claro. pero está muy bien realizada la música realmente acompaña muy bien el, el desarrollo mucho papos blues mucho la pesada muy bien ahí hay algo de parito ortega también muy pinta muy bien aquel año 71 así que va a seguir en, los, en las carteleras y es como una mención al paso pero me llamaba la atención revisando un poco esa época y releyendo también lo que había escrito soriano es como en aquel entonces eh, pensemos que fueron crímenes que se cometieron en todo el año 71 y como que cada vez se hacía una espiral más grande uh -huh. y al caer una persona de 20 años, como que de, de una familia de, en, bien. bien, por así decirlo, toda esa necesidad de, del mismo periodismo, el, la revista así, del diario Crónica, por ejemplo, por mencionarlos, o la razón, los medios que cita Soriano, cómo estaba esa necesidad de encontrar respuestas, digamos, cómo puede ser que que nos criamos como sociedad, permitimos que un, que un chacal, que un verdugo, una bestia humana estuviera entre nosotros. Como esas inseguridades que aún hoy, digamos, continúan y que termina siendo como un reflejo de la sociedad para preguntarse en qué fallamos en lugar de... Eh, ¿en qué fallamos para sentirnos nosotros inseguros a en qué fallamos para darle una, un, mejor, una mejo, un mejor cuidado? digamos? Es más una, una pregunta desde el egoísmo, desde uh -huh. el miedo. Mauro fue al cine. Eh, ¿Qué sabes vos, Mari, de de Puch? Mirá, eh, como he estado escuchando, porque la verdad es algo que uno lo, se pone a pensar y ver. Primero yo me digo... ¿qué se le pudo pasar a la mente para hacer temejante cosa desde aquel entonces? Y segundo, eh, el tema de que si se arrepentirá de todo esto son dos cosas que realmente a mí me me, me pongo a pensar y uh -huh. veo, ¿no? que los únicos que pueden a, hablar esto son los psicólogos, personas que llegado a él que que, que qué respuesta podría dar, ¿no? Porque cada persona que han hecho, digamos, o han cometido algo, han estado eh, así detenidos, eh, después han salido y, han, y han, se han integrado a la sociedad. Uh -huh. y han, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, aparte, a, a, a, este, entiendo, ¿no? a otro a otra persona, sí. este chico, este hombre que es cantante, Que fue también, no sé si lo conocen, uno de una, de una movida de cumbia. El Pepo. El Pepo. Entonces, como que se eh, cambió su, su vida. Uh -huh. Entonces, no sabemos bien si, eh, cómo sería, ¿no? Ese es lo, mi, desde mi punto de vista, yo pregunto, ¿no? El tema de si sí, se arrepentirá. ¿Y qué se le pasó a la mente hacer semejante? Como comenta Maurito el tema de que muchas cosas que han pasado y no sé si tener sentimientos, de, no sé. La verdad no me puedo explicar sobre ese tema. Para ilustrar la, el comentario del día de la fecha, el, la incursión nuevamente de Mauro en el cine, ¿has traído una canción, Mauro? Sí, La Pesada del Rock and Roll, precisamente ahora que Billy Bond volvió a juntar a, a músicos, a, a Fito, a, a Charlie, para hacer algunas grabaciones, uh -huh. a 50, ¿cuántos años? Casi 50 años de aquellos primeros encuentros de músicos de, en el año 71, es precisamente el primer volumen de, de La Pesada del Rock and Roll, que era como un, un supergrupo, un grupo informal que ha dejado una serie de discos y suena mucho en el ángel, vamos a, a compartir la maldita máquina que está en el segundo disco del editano en el año 72 y después ya vamos comentando algo más sobre esto. La maldita máquina, de matar la La maldita máquina de matar. Toma uno. O solos o no nunca más un poner saques las manos para que ella que esté Essa máquina de matar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 Últimos instantes de este ojo de buey que ya va dejando paso a, a la vuelta eh, Algunas consideraciones del final, Maurito Digamos que el, para quien esté interesado en leer las crónicas de Soriano sí. sobre Robleo Puch Puede buscarlas en Artistas Locos y Criminales Que es el, el primer libro recopilador de textos de de publicaciones en periódicos y es un disfrute muy muy grato digamos, Le valga la redundancia, pero ese es uno de los primeros volúmenes, después está Rebeldes, Señores y Fugitivos, Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, Arqueros Ilusionistas y Goleadores y Cómicos, Tiranos y Leyendas, pero son realmente para cualquiera, hoy hablamos de viajar, son sí. lecturas que realmente se disfrutan en todo momento y uno va, va leyendo, las puede ir leyendo en diferentes tramos digamos, son muy disfrutables. Un aspecto a considerar, Mari, quizás te pueda interesar Empieza el mes del cine argentino Del 19 de agosto, o sea el domingo que pasó Al 19 de septiembre de domingos a jueves en cines de todo el país Todas las películas argentinas que quieras ver sí, La entrada, la mitad de precio 50% de descuento ponerle cuánto sale de la entrada primero cuánto te cobró que te costó a vos, Maurito más o menos C 200 pesos 200 pesos Bien, 200 pesos si 100... quiere una película 100 pesos bastante. ah mira bueno vamos a estar este, informando a todos los que le interese ir a mirar el, el cine ¿eh? Estamos despidiendo el programa del día de la fecha. Eh, agradecemos, Mali que hayas venido a compartir. Y bueno, podríamos pedirle algunas palabras al futuro cumpleañero de eh, las cuestiones, ¿no? De cómo es que se despide un, un nuevo año. Esta vez, generalmente, viene con melancolía. En este caso, quizás el hecho de mover un poco, recorrer algunos kilómetros, sí. me, me ha evitado. También fue como un escape a revisar fotos viejas, a, a ver cumpleaños pasados. Así que no, no estoy tan retrospectivo, pero bueno, siempre un nuevo año. uno Inevitablemente, así como es como la foto turística, uno sí. recae en renovar, en creer que va a ser un año, no como una continuidad, pero así como se pueden alguna reforma o algunas cosas que hay que, está bueno renovar y otras cosas mantener, pero siempre con la excusa del calendario exacto. Del 22 de agosto en este caso Que también una de las cosas del viaje En el horóscopo celta es el cedro El cedro Para el cedro. los nacidos el 22 de agosto Del 14 al 23 de agosto Bien Maurito Y al mismo tiempo Ah sobre todo es un dicho que dice Dice así Que uno no tiene que felicitar antes de, antes de los cumpleaños, ¿no? no Así no, que supuesto. ahora por eso es que no te voy a felicitar, pero mañana será... Un mensajito. Eh, un mensajito. Un Instagram. Sí, un Instagram, un Facebook, un Whatsappito. Y bueno, bueno, Maurito, este... Bueno, y sobre todo, digamos, agradecerles porque la verdad siempre es... Para mí es un agrado y un placer eh, estar juntos las tres M, como decíamos siempre, y, y al mismo tiempo... A hablar siempre de momentos románticos que ahora, bueno, todo, todo lo vamos a hablar en, con amor y con lo que realmente es la vida y, y siempre ir sobre, eh, sobre todo adelante, ¿no? Y, y emprender con todo. Y sobre todo, desearles suerte y que sigan adelante y, este, y que tengan mucho éxito. En su programa, Ojo de Güey. Mucho amor se necesita. ¿eh? Mucho amor, mucho, mucho amor. Mucho amor para tu cumpleaños, Maurito. ¿eh? Gracias, Mari. Bueno, ma, eh, Mati, también gracias a ustedes los dos. Hasta aquí... ¡Ojo de wey!